Libro del profeta Ezequiel, capítulo 26 Profecía contra Tiro, versículo primero Aconteció en el undécimo año, en el día primero del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalem, Ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones, a mí se volvió, yo seré llena, y ella desierta por tanto así ha dicho jehová el señor he aquí yo estoy contra ti oh tiro y haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas y demolerán los muros de tiro y derribarán sus torres y barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa tendedero de redes será en medio del mar Porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y será saqueada por las naciones. Y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que del norte traigo yo contra tiro a Nabucodonosor rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Matará a espada a tus hijas que están en el campo, y pondrá contra ti torres de sitio, y levantará contra ti baluarte, y escudo afirmará contra ti. Y pondrá contra ti arietes, contra tus muros, y tus torres destruirá con hachas. Por la multitud de sus caballos te cubrirá el polvo de Helios, con el estruendo de su caballería, y de las ruedas, y de los carros, Temblarán tus muros cuando entre por tus puertas como por portillos de ciudad destruida. Con los cascos de sus caballos o l l a r á todas tus calles, y tu pueblo matará a filo de espada, y tus fuertes columnas caerán a tierra. Y robarán tus riquezas y saquearán tus mercaderías. Arruinarán tus muros y tus casas preciosas destruirán. y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas, y haré cesar el estrépito de tus canciones, y no se oirá más el son de tus cítaras, y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado, dice Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a Tiro. No se estremecerán las costas al estruendo de tu caída, cuando griten los heridos, cuando se haga la matanza en medio de ti. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos, y se quitarán sus mantos, y desnudarán sus ropas bordadas, de espanto se vestirán, se sentarán sobre la tierra, y temblarán a cada momento, y estarán atónitos sobre ti. Y levantarán sobre ti endechas, y te dirán, ¿Cómo pereciste s tú? Poblada por gente de mar, ciudad de que era alabada, que era fuerte en el mar, él y sus habitantes que infundían terror a todos los que la rodeaban. Ahora se estremecerán las islas en el día de tu caída. Sí, las islas que están en el mar se espantarán a causa de tu fin. Porque así ha dicho Jehová el Señor, Yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás aliada. Dice Jehová el Señor.